Con respeto Sale triste de su casa Sale seriote Y con respeto forma bullicio en la parranda Paterriza en el chuzaleco Forman en la parranda bate en el chusaleco. Si en el chuzaleco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 Sin no hay que lamentar una luna llena, lumbra mi puebla.